La mente es un lugar donde percomea Ya ven, ya, paciencia. Primero no vamos, parásito. Ya tenía. La trazo de eso, la se va a malear. No vamos a nada. Para allá. Tú da,